Zona cero. Estoy convencido que el monográfico que os ofrecemos en esta ocasión os va a interesar muchísimo. Ya veréis qué curioso resulta. Ahora que estamos casi casi en, en fechas, vamos a rememorar la batalla de Bailén, uno de nuestros grandes éxitos, uno de los pocos éxitos que tuvimos en la guerra de la independencia española. Pero esa, esa batalla victoriosa para nuestras armas, para, para el general Castaños y, y los suyos, pues también supuso un episodio de leyenda negra para las armas españolas. ¿Y por qué? Pues por el destino que tuvieron los prisioneros franceses. Muchos de ellos fueron a parar a la isla de Cabrera, Y allí se dieron mmm, extraños sucesos, la verdad es que ahí se dieron eh, episodios eh, poco dignos que hoy vamos a intentar eh, recordar. Por eso estamos en los monográficos Zona Cero y con Carlos eh, Canales, autor eh, del libro Guerra de la Independencia Española, en la colección Breve Historia, un libro que, que sigue fascinando y que la verdad es que está suscitando muchísimos comentarios y todos favorables, cosa que, que en este país tan, tan cainita, caramba, caramba. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches y gracias. ¿Eh? Eh... No, es verdad que estoy contento, siempre hay gente que te tritura lo que hagas sí, y, y bueno, sí, yo sí. tengo una buena experiencia sí, sí. también somos un país pero... devastador, ¿verdad? sí, sí lo somos no yo voy a contar anécdotas un día se puede hacer un monográfico solo de anécdotas curiosísimas de mi experiencia en Riste como revista especializada sí. porque los que están más especializados todavía que el que la hace entonces <risa> es algo absolutamente asombroso a veces lo que te llegan a decir los problemas con las botonaduras verdad <risa> sí, pero por favor, cogemos es este botón cóncavo que ha sido es inútil <risa> <risa> no tiene usted ni púdiga te mandan 25 folios de no le quedan que, eran, que, eran, que eran bueno pues ha sido claro. uno, uno de los trabajos literarios eh, relacionados con este suceso la guerra de la independencia más elogiados de, de, de los últimos meses y ha aparecido muchísimas publicaciones que así lo, lo atestiguan y en el caso de la guerra de la independencia eh, Carlos pocas victorias nos podemos arrogar ¿verdad? va eh, sí. la más clamorosa ¿no? sí además el día de mi cumpleaños el 19 de julio como los bueno también iba a decir como Guadalete como Guadalete claro sí no. los días decisivos está claro que. 18-19 18-19 <risa> de julio De julio. Coreana sí. no Es, es verdad que, que bueno, Bailén fue una brillante victoria de la, del ejército de la Ilustración Española, del que venía el siglo XVIII, el ejército real... Uh -huh con una buena improvisación, realmente se hizo bastante bien. ¿Fueron, de hecho, ¿fueron tan decisivos los guerrilleros? En baile no, para eh, nada. Pero claro, es que eso, eso para de los debates, ¿no? ¿no? ni los lanceros de Carmona, los famosos garrochistas, no, no participaron apenas. Uh -huh. No, lo que, lo que bueno, va, a veces en las guerras más, es casi tan importante la fama que tú te causas como la realidad de lo que tú haces. Ya, pensamos en los cosacos, sí. o los lanceros sí. polacos. Sí. Es verdad que decir que eso es mucho muchas veces tan importante como la realidad mm. por lo tanto no hay que desestimar la importancia que tuvo luego de cara al sentir popular el señor Castaño que era un hombre ilustrado que, que... incluso que... había compartido mesa y mantel con Lord Byron ¿no? <ríe> ¿Sí pero es verdad que, que sí. bueno, lo, lo compartió después un año después sí. cuando Byron estuvo de visita por España Sí por cierto además un colaborador de la sociedad muy en Ristro, está haciendo ahora un libro de viaje sobre Byron en España con cosas inéditas que espero que sea una gran preciosidad y acaba un Un, un, un bueno un capítulo a la cena a la comida a la velada que tiene y además a la corrida de toros que general sí, castaños sí, sí. acompañaba sí. a quien por cierto los toros no le gustaban bueno pero era tan <risa> brillante el general castaños no no no lo era bueno era era lo que era el, el típico producto español de final del siglo dieciocho eran militares competentes estaban bien formados estaban, habían, habían trabajado sí. de una manera sólida tenían experiencia militar ¿Valientes? Eh, sí estaban eran eran gente competente eh, Estuvo muy bien asesorado, de hecho el verdadero vencedor de la batalla es más Reding que él, eh, y el otro es el gran general de la batalla que es de un emigrés francés que eh, Reding era suizo, que mm, eran gente naturalizada en España, que conocían muy bien el, el estado de ánimo de, la, de, la, de los españoles, además eran capaces de tener la suficiente distancia para vernos con nuestros defectos, virtudes y errores, lo cual fue... Muy bueno. Reding, que es el verdadero vencedor, la verdad es que, digamos que la planificación en, en Bailin todo funcionó bien. Funcionó lo que luego no se hizo en el, en el resto de la guerra. Por ejemplo, no formar unidades nuevas con los voluntarios, que se alistaban de manera masiva, sino integrarlos en las unidades del ejército real para esa manera que tuvieran cuadros ya formados y organizarse en compañero, con compañeros que ya tenían experiencia militar. Digamos que descubrió una especie de, de, de varita mágica que les permitía aislar a los franceses luego es, y, y romper sus líneas de suministro para esa manera dejarlos en una situación... ...a la que a la larga estaba abocado es a lo que ocurrió, a la rendición. Sí. Sin embargo, es verdad que luego todo eso no, no ocurrió en el futuro. Pero lo que vamos a hablar hoy es de una parte que es, expresamente yo no quise incorporar al libro... ...más que una mínima referencia. Sí. Y es que es uno de los sucesos, para mí, más desgraciados de la historia de España. Sí. Pero de los más desgraciados. Y sobre todo, aunque parezca algo absurdo para quienes no conozcan esta historia en lo que vamos a contar hoy, y por eso me acuerdo cuando me lo propusiste te dije que, que estupendo, que me parecía magnífico, y es que es una de las cosas que más daño nos ha hecho. Nos ha hecho, sí. Tras la victoria española en Bailén, pues una bolsa de prisioneros franceses, unos 20.000, ¿verdad? 20.000, exacto. 20. Quedan con números redondos, quedan prisioneros. Quedan prisioneros, españoles. ¿Y qué hacer con ellos? Bien, en principio lo que se hizo es lo típico de los ejércitos delante antes de la revolución francesa, es decir, se intenta llegar a un acuerdo. ¿Eh? Había algo que ahora nos puede parecer absurdo, pero aunque nos pueda parecer absurdo ahora no lo era hasta hace relativamente poco claro, tiempo que, que era el pacto allí. de caballeros que consiste algo así como yo pacto contigo que tú te rindes yo te devuelvo a tu país y tú no vuelves a combatir contra mí ¿Sí? eso por ejemplo fue la convención de Cintra después de la victoria de, de, ¿Sí? del duque ¿Sí? de lo que, de, que luego fue el duque de Wellington de Lord Wesley en, en, en Vimeiro y Rolica contra ¿Sí? los franceses en Portugal llega un acuerdo de rendición por el cual los eh, franceses son Eh, enviados de nuevo de vuelta a Francia bueno igual no participa directamente en las negociaciones o le salva luego en el proceso que hay sí. por supuesto Junot volvió a combatir de nuevo con lo cual en cierto modo incumplió su palabra pero digamos que era un era un, era un acuerdo básico y típico del siglo dieciocho sobre Pero que... vamos entonces eso es lo que nos quiere decir claro. es que esos 20.000 franceses lo lógico era que regresasen a su no país era no era lo lógico pero es lo que se acordó lo que es se acordó. lo que lo que acuerda ah. lo que acuerda eh, el general los generales vencedores y lo que acuerdan Castaños y eh, sus los otros generales alemanes mando y Cupigny, que es devolver a los soldados franceses a Francia, desarmados. desarmados, y teóricamente con la promesa de no volver a combatir. Sí. Bueno, esto no queda tan estrictamente pactado, pero lo que sí queda claro es que de alguna manera u otra van a ser tratados de manera humanitaria, caballerosa y conforme a las leyes de la guerra. Entonces, ¿qué pasa? Bien, primero hay dos cuestiones que hay que poner en, en su justo término. El ejército francés que es derrotado en Bailén es el responsable del saqueo de Córdoba. Eso no hay que olvidarlo. Que no es el primer acto atroz de la guerra, ya los franceses habían cometido unos cuantos más. Por ejemplo, después de su primera gran victoria en, en Castilla habían hecho una serie de saqueos, no solamente en las ciudades en las que habían tratado vencidos, sino en general en toda la ruta. El ejército francés empieza a, a comportarse muy mal con la población española a partir de las insurrecciones de mayo de 1808, pero el saqueo de Córdoba es un saqueo brutal. Y sobre todo... El ejército francés, además de sacar la ciudad, ha hecho una enorme rapiña. Es decir, eh, Dipón va cargado de, de material fruto del robo. Eso ha encorajinado a la gente de la región. Hay un odio visceral a los franceses. El odio es creciente y la población presiona para que, desde luego, el trato de los franceses no sea eh, benévolo en absoluto. No obstante, es decir, hay una especie como de confianza por parte de Castaños de que se va a, a cumplir eh, las condiciones hasta el extremo de Castaños emite un, un bando que dice que eh, quien insulte a un francés comparecerá ante un tribunal militar, es decir, Castaños desesperadamente intenta mantener de alguna manera el orden ante las turbas que la voy, vista de los soldados franceses gritan Córdoba, Córdoba. Uh -huh. bueno. Eh, es cierto que la situación se encontraba ya en lo que ahora llamaríamos un mal ambiente. Y en principio los prisioneros, o una parte importante de ellos, porque como, bueno, luego veremos que no van a coincidir las cifras, porque hay una parte que son enviados, por ejemplo, un grupo estuvo cerca de Madrid, son Radanes, bueno, hay grupos que van siendo repartidos, pero la mayor parte fueron enviados, a cinco viejos barcos que estaban ya fuera de servicio el terrible el vencedor el argonauta que por ejemplo había estado en Trofagar, el sí. boreas y el soberano que estaban eh, los convirtieron en pontones el pontón era la cárcel militar el, cen el campo de concentración típico de los eh, ejércitos de los siglos XVIII y XIX. que o sea, la gente la cogía la metía en un barco en, en un barco puerto la, la dejaba, y los dejaba, sí, y dejaba sí, ahí sí, con sí, las ratas muriéndose de ato. Sí, sí, sí. la verdad es que eh, ahí llegaron a amontonar a 14000 personas en un lugar que como máximo y eran navíos de línea la mayor parte de ellos, pero no todos, mm, se han hecho cálculos, y por ejemplo George Bush calcula que como máximo podrían entrar entre 5 y seis mil personas en los barcos. Me tiran a 14 mil, apretados como ratas. es decir, si alguien hubiera visto, si alguien visto, por ejemplo, unos oyentes del Barça, que se en el puerto de Estocolmo, es decir, los, los, los, eh, los espacios de altura entre puentes eh, medían poco más de un metro sesenta, con lo cual era difícil hasta estar de pie. Es decir, era una verdadera tortura. Encima, imagínate eso en verano, en Cádiz, con el calor... Con la humedad y con, bueno, y con una alimentación pésima mm. La situación es tan, tan espantosa Que unos supervivientes, un sargento, Felipe Gillet Llegó a decir que bueno, que prácticamente no había comida Que no les daban nada Que vivían entre, entre ratas, entre basura Entre porquería, entre sus propias heces y hediondez Y eh, la situación llegó a ser tan mala Bueno, para que, os, para que, os, para que la gente se pueda hacer una idea mm. Se les mantuvo eh, a base de alubias Recibiendo agua cada cuatro días Eso, en, pues, el, en, el verano eso de en el verano de Cádiz, sí. en medio del mar con la humedad, en un pontón en el puerto, sí. eh, pero un pontón, además, que en barcos de madera que ya de principio eran insalubres, donde, no, donde bueno, era imposible vivir de una manera normal. Sí. La, la situación es que la gente empieza empiezan a, a ser devoradas por piojos, hay chinches, empiezan las infecciones, las enfermedades, hay, hay escorbuto, no han comido, no tienen vitamina C, es decir, no tienen ningún tipo de alimentación normal. La gente llegó, Philippe de Gilles llega a contar que los prisioneros llegaron a cocer las correas de cuero de los cinturones y los portafusiles y las pieles de, la, de las mochilas que las escaldaban para quitarle el pelo y se llegaron a comer incluso las cañas de las botas. Todo Con eso hacían caldos cuando podían, pero por supuesto, claro, había una epidemia generalizada uh -huh. y eh, durante, durante las primeras semanas de la estancia en los pontones de Cádiz venían a morir algo así como 30 o 40 personas al, a los dos, tres días, por cada dos, tres días. Sí. O sea, era una verdadera, una verdadera salvajada. Pero bueno, hablar de, de 14.000, o sea que ya 6.000 se habían segregado del grupo principal. Sí, sí, había grupos, bueno, la mayor parte estaban allí metidos, había 6.000 que habían sido repartidos por otras zonas. Otras zonas. Eh, sí, por ejemplo, aparte de los oficiales, algunas unidades más selectas fueron repartidas. Claro, la, la verdad, aquí, retiradas. imagino, Carlos, que para el ejército español, tan precario como estaba, debía ser un verdadero problema mantener estos prisioneros, ¿no? Claro, es que... Se podían haber hecho otras cosas, desde sí, luego sí. la verdad es que era un por problema, porque decir, a veces lo que se olvida, y bueno, hay mucha eh. gente que tiene esa tendencia, es que España, como digo yo en el libro, había eliminado una cuarta parte del ejército francés de la alineación de un golpe. Entonces, es decir, es que era la, mejor, la mayor victoria obtenida sobre un ejército de campaña francés desde 1801, desde la rendición sí, sí, ante, sí. ante Abercrombie en Egipto. Entonces decir, realmente decir, la situación era totalmente anómala. Y desde luego el país no estaba preparado para nada. No estaba preparado ni para una guerra, ni para enfrentarse a los franceses, ni para saber qué hacer con los prisioneros. Mm. Pero se podía haber llegado a algún tipo de, de, de componente. Incluso, dicho de una manera brutal, incluso en otro sentido, España hubiera quedado mejor ante el mundo haciendo una capitulación a, al estilo Cintra. ¿por qué? pues porque a la larga realmente te iba a dar igual sí. y yo creo que el gobierno español lo sabía el gobierno español sabía perfectamente que no podía jugar con los prisioneros como moneda de cambio porque no iba a servir ya para nada ¿por qué? y esto conviene recordarlo la misión principal de Dipón que con lo que él esperaba ganar el bastón de mariscal en Andalucía era la ocupación de Cádiz para liberar a la escuadra de Rosillí vamos uh -huh. nada explicarlo Francia y España eran aliados sí. cuando se produce la extrañísima acción de Napoleón contra... Ro Rosillí, eh, recordemos claro. que es el sustituto de Milenia, efectivamente, de mandaba parte de la flota francesa del, del Mediterráneo, mm. que había quedado refugiada en Cádiz, bueno, pues, pues estaba bloqueada por los ingleses obviamente cuando, se, cuando llegan las noticias de las sublevaciones y cuando se forma la Junta en Andalucía los, bueno, los marinos de Rosillí son hechos prisioneros y encerrados en sus propios barcos bueno, en sus propios barcos no, pero en los pontones que había, sí. entonces el, la misión originaria de... de, de ...de Dipón era liberarlos... ...era liberar a la escuela de Rosy... ...que estaba aislada en Cádiz... ...para intentar protegerla... ...bueno, Dipón no sabía cuál era el estado real en el que estaba... ...porque no tenía comunicación... ...pero es lo que él intenta hacer... ...bueno pues... ...el, el hecho es que España no sabe qué hacer con los prisioneros... ...y eh, aunque no se sabe muy bien... ...cómo fue eh, la idea... ...el hecho cierto es que alguien... ...más por necesidades higiénicas que por otra razón... ...de hecho, el problema de la pestilencia... ...de las infecciones, lo que está ocurriendo en los pontones... ...era ya tan grave... Que, eh, y, las, bueno, y las escenas eran tan espantosas, lo que estaba pasando, que incluso por quizás lavar su imagen o buscar una solución intermedia, alguien se le ocurre enviar a todos los prisioneros escoltados por navíos ingleses a la isla de Cabrera. Cabrera, como sabrán nuestros oyentes bien, está formada por dos islas. Cabrera la isla de los, de los, de los Conins, de Esconins, Conejera, Conejera, con otros 17 pequeños islotes que están alrededor. Y mmm, en aquel entonces, como ahora, es una costa abrupta, irregular, llena de acantilados, que no tiene una extensión mayor de 13 kilómetros cuadrados, que ocupa principalmente la isla mayor, Cabrera. Uh -huh. Realmente isla, es una isla en el caso de desierta. ¿no? Claro, prácticamente deshabitada. Bueno, sí, parece que, que hubo una especie de monasterio típico, una comunidad monástica de, de sí. las típicas del siglo VI, esto, sí. que duró hasta la ocupación de los árabes en el 903. Luego, durante la Edad Media, durante la Reconquista Cristiana, pues sí, hubo una cierta ocupación. Eh, básicamente solamente vivían pescadores, hubo una serie de incursiones corsarias sí. berberiscas muy graves en los siglos XVII, XVII, pero en el siglo XIX pues, la isla de Cabrera se había convertido, y es un parque nacional, se había convertido en una isla donde no había prácticamente población. Tira, un lugar desolado, abandonado, que eh, apenas se había para otra cosa que lo clado que su nombre alimentar cabras, cabrera. Bien, el hecho es que no había viviendas, es decir, no había alojamientos, no había un lugar donde colocarse, pero mmm, se había tomado esa decisión, con lo cual, sin ningún recurso ni nada, aproximadamente unos nueve bueno entre nueve y diez mil franceses No se saben las cifras con claridad porque hay, bueno, hay cambios que oscilan entre un millar abajo arriba, pero digamos que entre 9.000 y 10.000 franceses en dos grupos son desembarcados en las costas pelas de Cabrera y abandonados literalmente a su suerte. Uh -huh. Totalmente. Estamos hablando del año 1808. 1808. La guerra iba a durar en España hasta 1814. Y ahí tenemos a casi 10.000 franceses Exacto. En, en, un, en una isla diminuta. Primer problema solamente se enviaba algo de comida que siempre es suficiente desde Palma de Mallorca dos veces a la semana y como prácticamente en la isla no había agua, para simplemente obtener un vaso de agua diario había que hacer una cola que duraba a veces horas como comprenderéis, al cabo de un tiempo, los soldados empiezan a ver que la ropa está hecha girones En no tienen nada, o sea, están literalmente desnudos porque entre otras cosas eso, se han comido hasta las cañas a las botas, las mochilas y sí, sí, todo, sí, sí. lo han chupado para hacer caldo cuando salen los pontones de Cádiz, nadie les suministró ropa nueva, cuando llegan allí son poco más o menos que una, una banda, banda arapienda de, de gente de color negruzco por, las, por, las, eh, por, las, por lo, el hollín de las, de las, eh, de las hogueras que viven en grutas, eh, por ejemplo, la persona que he citado, que fue el que escribió Gillet, vivía en una cueva, en una pequeña gruta, con otras 30 personas más, vivían completamente desnudos, no tenían ropa de ningún tipo, y eh, la verdad es que al principio, sorprendentemente, y esto sería interesante comparar algún día con novelas como Señor de las Moscas, son una organización militar, al fin y al cabo eran soldados, mm. se habían organizados, y durante un tiempo incluso intentaron organizarse como una pequeña comunidad, trataron de fundar un periódico, Manuscrito en papeles que les quedaban eh, a, a mano, mm. intentaron hacer incluso obras de teatro algunos parisinos que habían en, en el grupo, ¿sabéis que la Guardia Municipal de París sí. era una de las eh, unidades que estuvo en Bailén, los han hecho prisioneros, y sí. e intentaron hacer algunas representaciones de las obras más en boga en París en la época. Para los, Vamos, un poco, eran... un poco como aquel coronel inglés en el puente sobre el río Cuay, Sí, ¿no? exacto, es decir, intentan entretenerse, intentan Intentinar. organizarse, sí. eh, eh, la verdad es que lo, lo sorprendente es que encima había habido un eh, problema nuevo que se fue a añadir sobre los que ya tenían Y es que eh, en Cádiz no se les ocurrió otra cosa es decir que añadirles a 15 mujeres, a 15 prostitutas que tenían Para entretenimiento dentro y, de la y, carga. Y, bueno, y, realmente y, estaban enfermas la en mayoría y lo que único que hicieron es y, eh, exacto, contagiar a todo el mundo. Vale. Eh, además la sortearon dentro de, el, dentro de la comunidad que se habían creado allí. Y lo, sor lo sorprendente es que tras súplicas y súplicas que le hacían al barco que le llevaba la comida cada tres días... Eh, porque había oficiales y gente de mandos mandos intermedios, que eh, algunos hablaban incluso español. Entonces intentaron hacer ver a la, sociedad, a la comunidad de Palma, a los mandos militares españoles en Palma, que tenían que hacer algo, algo para ayudarles. Y la respuesta española, luego hablamos de cómo esto generó una leyenda negra, según nosotros, terrible, fue igual de terrible que la leyenda negra. ¿Sabes lo que hizo España? Mandó sacerdote. Un sacerdote. Esa fue la ayuda que se les envió. Así que aquí les tenemos con 15 prostitutas enfermas, un sacerdote intentando vivir de forma <ríe> sí, disciplinada en cuevas y sin ropa, sin alimentos. Claro, pero fíjate, decir se excluyó toda una. Por cierto, Cabrera es eh, otro elemento interesantísimo. Primero, para mí es una historia fascinante. Primero sobre la organización social autónoma de los seres humanos sí, sí. cuando se ven enfrentados a una situación límite. Esto es como estar abandonando un planeta en una novela de ficción. Y eh, además con un elemento muy interesante es que es todo un modelo del funcionamiento del capitalismo libre, es decir, cómo se autoorganiza una sociedad económica liberal cuando realmente tú tienes que organizarte de alguna manera. Por ejemplo, es muy interesante porque claro, automáticamente, y según las leyes más propias del mercado de Adam Smith, los elementos o los elementos más escasos pasan a ser los más valiosos. Mm. Por lo tanto, lo más valioso era una rata. Mm. Una rata valía cinco avas. Cinco avas. Sí. Si sí era un ratoncito pequeño. Si era una rata grande, podía llegar hasta 25, 26. Entonces el ratón de campo era lo más cutre y ese era el que costaba cinco horas, pero una rata de las de condición pues o sea, valer hasta esmosa, hasta veintiséis. ¿no? Entonces, bueno, la única manera es que llegó un momento que es que, bueno, cuando alguien conseguía cazar una rata de las grandes, bueno, o sea, el banquete era espectacular. Entonces, bueno, había toda una, una organización en torno a la obtención de proteínas, Intent, que era lo mejor. Intentarían pescar, ¿no? O... Lo intentaron, intentaron todo. Hicieron organización de pesca, tenían un sistema de cacerías organizadas, había todo un sistema de mercados donde se cambiaban cosas. Ten en cuenta decir, que a muy pequeña escala, pero sí hubo un mínimo contrabando. Lo que pasa es que el contrabando era escasísimo porque no había nada que vender. Mm. Entonces, no tenían nada que aportar y, por tanto, al no tener nada que aportar, no recibían nada, lo cual es otra lección capitalista muy interesante. Mm. El hecho cierto es que, claro, cuando esto llega a tales extremos, automáticamente eh, surge el problema que todo el mundo se está imaginando y es el canibalismo Claro, había claro, muertos constantes. Por, por decenas, ¿no? Había decenas de muertos, había unas infecciones canalizadas. El buen clima y el buen tiempo es verdad que había corregido en gran parte los problemas. Por ejemplo, todos que vivían con chinches, piojos, pues bueno, el hecho de poder bañarse, poder nadar, pues bueno, se te elimina un poco el problema. Los inviernos, en las baleares son fríos, no es un lugar cálido. En invierno llueve, hay una... es un lugar sano en general. Con lo cual, pese a lo que se ha hablado de inhospitario, y lo es, un lugar inhóspito, y hay poca agua, pero bueno... Mejor que un pontón. Exacto, mejor que un pontón, con lo cual algo mejoró. El hecho cierto es que, claro, sin embargo, la falta de comida, la desesperación, el no ver futuro, porque pasaban los años y aquello no mejoraba, y el hecho es que se sabe con seguridad que hubo causas de antropofagia, uno lo cita a un escritor francés, mm. Bagré, que dice que un polaco eh, ya no podía más, un, uno de esos, los polacos degolló a uno de sus eh, compañeros con una especie de cuchillo que tenía, y se coció su corazón y su hígado entonces ese es el caso más conocido pero se ha decenas y decenas de casos de antropofagia uh -huh. muy ocultos porque a los primeros pacientes les daba vergüenza pero se sí. sí sabía que estaba ocurriendo de hecho un escritor Mallorquín, Miguel de los Santos Oliver dijo que él eh, no podía haber visto nada comparable en el siglo XIX como lo que ocurrió en Cabrera dice que ni la retirada siquiera de, de Smolenko el Beresina en la campaña rusa uh -huh. se puede comparar al espanto que pasó a los franceses que quedaron aislados En, en la isla. Y de esa guisa permanecieron seis hasta, años. Hasta sí sí hasta después de la guerra hasta el 16 de mayo de 1814 es decir, cuando, cuando ya había rendido Napoleón se había rendido su última fortaleza francesa en España y entonces bueno pues eh, llegó una pequeña goleta que se acercó a la costa eh, al verla los, los como siempre hicieron señales más o menos indolentes los pobres franceses que estaban allí y vieron que la que la hizo una bandera blanca con lisas de oro. Era una bandera de la nueva flota borbónica francesa Elena, que ejemplo. iba a, recordar, a recoger a los, que, a los que estaban allí. Y de los casi 10.000, ¿cuántos quedaron? 4.600. Murieron el 50%. La mitad murió. Más número de bajas que lo que tuvo la gran arma en la retirada de Bresina. Uh -huh. La verdad es que fue, fue espantoso. durante la, Cuando la, el barco llega, el barco francés lo único que hizo claro, fue dejar provisiones y medicinas. Y hasta 10 doce 12 días más tarde no los enviaron para Francia. Cuando, cuando vieron en Francia allí lo que había ocurrido, cuando llegaron a Marsella y a Tolón, la gente no se lo podía creer. Es decir, era increíble. De ahí cuando, hay, que, hay cuando, que recordar. Cuando que llegaron aquellos esqueletos vivientes, ¿no? Claro, hay, un pequeño, hay una pequeña estela que se hizo en 1847, lo hizo el Rey Luis Felipe. Que, que bueno que simplemente dice la memoria de los franceses muertos en Cabrera no dice más uh -huh. eh, la verdad es que fue el Gobierno español el que proporcionó el terreno los materiales y puso la mano de obra pero el hecho cierto es que mm, el daño que hizo a la imagen de España en el siglo XIX eso y las terribles guerras civiles que tuvimos Pues todavía nos hemos recuperado hmm. Bueno, pues el enigma de, de Cabrera Pues cuatro mil y pico muertos en, en esos años Canibalismo eh, Tremendos problemas de, de higiene, de salud Y sobre todo lo que dice Carlos Esa leyenda negra que una vez más eh, se ha cernido sobre nosotros A consecuencia de estos supuestos errores, ¿verdad? Que se cometieron Sí, fue un error, fue un error Por eso estos niños deberían tener cuidado en cosas como Guantánamo sí. Este fue nuestro Guantánamo realmente. Este fue, efectivamente Y, bien, bien y hay, que tener cuenta, hay que tener en cuenta esas cosas Pero luego eso pasa factura a la larga del tiempo hmm. Bueno, pues hemos averiguado cosas interesantes sobre este episodio oscuro de nuestra guerra de la independencia. Una gran victoria la de Bailén que terminó en este en este episodio tan tan eh, terrible de, de la Isla de Cabrera con tantos franceses fallecidos de forma inútil. Bueno, Carlos, pues muchas gracias. Pues toma, nada. pues toma una tricolor. Vamos a vamos a poner la tricolor, ¿no? No <risa> me juego bien, Zidane, hay que reconocerlo. Que eso sí, estuvo bonito, estuvo eso, bonito. Qué cosas, ¿eh? Está bien. Está bien.